Claudia Pablo te saluda, ¿cómo andas Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andas Bien, ¿vos? Bien, bien, aquí estamos. Bueno, eh, Claudia, ¿van a interna dentro del Frente de Izquierda Trabajadores y Unidad? Sí, sí, tenemos eh, una una lista mm. eh, que, integrada por el Partido Obrero, PTS e Izquierda Socialista y hay otra línea del MST. Mm. Y, y... Eh, nosotros... Sí. Eh, tenemos candidatos en todo el país eh, y además bueno no no, no se lo, no lo tomamos así como si fuera un enfrentamiento porque nosotros tenemos un acuerdo de, de programa con determinados puntos claro. eh, y bueno no hemos terminado de discutir algunas cosas referidas eh, al, a la conformación de esto que nosotros tenemos como la rotación de estas listas la rotación de los cargos digamos Eh, en cuanto al, a las candidaturas. Si claro, vamos, claro, no sé si vos sabrí, sabés que nosotros eh, este, impulsamos la rotación de los cargos eh, de, de los candidatos. entonces sí. cuando asumen eh, cuando asumen que están en un tiempo cada uno. Claro, está, claro, en ese tiempo es el que uh. no nos pusimos de acuerdo. Ah eh o sea no es una cuestión de enfrentamiento entre nosotros ni nada sino simplemente no nos pudimos poner de acuerdo en la cantidad de meses que iba a rotar cada uno claro. eh, eso lo explico porque por ahí cuando se dice sí van a internas, no sé qué, mm. la gente imagina las internas este despóticas que tienen. A algunos partidos eh, que nosotros denominamos patronales, ¿no? y no, no tiene nada que ver con eso. Claro, eh, y, de, y después de mucho tiempo la izquierda va casi toda unida, además, también, para destacar eso. Sí, sí, ese casi este eh, se refiere a, por ejemplo, en Capital Federal, Autodeterminación y Libertad, que uh -huh. decidieron no, no unirse, eh, que es Zamora, Eh, y bueno, luego más Mar Manuela castañeira eh tampoco eh decidieron unirse este plantearon un debate eh con Nicolás delcaño, ampliamos ese debate porque dijimos por qué solamente con delcaño y no con todos los integrantes de del frente de izquierda y bueno después este. Ya se vino la época en que se tuvo que cerrar las listas y no hubo otro diálogo respecto a eso. Claro, porque claro acá en La Pampa también el nuevo MAS presentó lista por supuesto, aparte por fuera. la compañera Agelén. Claro. ¿Tenés diálogo con ella? ¿O dialogaste en la previa a esto? No, no. En realidad con la compañera y con otros integrantes de la izquierda y de independientes estamos dialogando porque pertenecemos al encuentro Memoria, y Verdad y Justicia. Claro. Así que sí, diálogo hay porque además no somos enemigos. Tenemos planteos diferentes respecto a algunas cosas este y, y estamos en unidad de acción con el tema de los derechos humanos eh, a partir de del apoyo que le dimos sobre todo a los as al asentamiento, a los asentamientos y ahora este esta situación de, de dejadez que hay con respecto a la vivienda en, en este gobierno provincial, nos unimos y bueno, en general, en la lucha por el derecho al aborto, eh, siempre hemos estado en, la, en las calles. claro eh, Claudia, ¿cuál es el objetivo eh, del Frente de Izquierda para estas PASO? Eh, bueno, Mirá, siempre eh, mencionás el tema... pasar. Sí, eso, pero... sí eso es básico sí. porque difundir las ideas, eh hacer que de pronto conozcan esas ideas eh y que mmm, tengan otra visión de lo que nosotros planteamos como una persona que hace política, ¿no? En general, el común de las personas este ve al político como alguien que quiere venir a sacarles a algo, que tiene a sacar provecho de de alguna situación, ¿no? eso se ha acrecentado, esa, esa imagen que se tiene del político, que es la imagen del político corrupto, del político que se mete en un cargo y, y este se olvida de, de la gente, bueno ese tipo de cosas que, que estamos acostumbrados a ver. Eh, bueno Nosotros hacemos política desde otro lugar, desde un lugar de, de la, nuestra visión de trabajadores y trabajadoras, de nuestro lugar de, de, de jóvenes que viven día a día con el trabajo precarizado Eh, eh, que, que no pueden tener sus proyectos personales o estudiar o, o, o formar una, una familia o tener su casa propia, este distintos sueños que había hace muchos años atrás ahora han cambiado y los proyectos no se dan a, a esta juventud. Entonces nuestra idea de político es alguien que que milita a la par y, y que en realidad lo que buscamos es tener una banca, Eh, que haya voz eh, de la izquierda en el Congreso, básicamente ese es el desafío, en lograr ser una tercera fuerza en todo el país, porque pensamos que eh, hace falta que haya una opinión distinta a la que, eh, opinión que nos tienen acostumbrados los que ya fueron gobierno, ¿no? Macri y, y el peronismo. Eh, es difícil romper la polarización que se ha dado eh, en los últimos años. ¿Ese también eh, es el objetivo de, del frente de izquierda? Sí, una polarización que nosotros criticamos porque decimos que es falsa polarización, porque en realidad siguen sirviendo a los mismos intereses, siguen pagándole el fondo monetario internacional sigue yéndose la plata para para organismos este, internacionales Eh, financieros y económicos y no hay para salud, para educación, para vivienda, para para que nos sintamos un poco mejores en nuestras vidas de trabajadores y trabajadoras así que por eso nosotros decimos que es falsa esa polarización, uh -huh. que es en el discurso y que después se sientan a votar y a ponerse de acuerdo en las leyes para para sacarnos a nosotros nuestras conquistas uh -huh. eh, Claudia, eh, en medio de la pandemia va a ser una campaña distinta, diferente eh, ustedes son de estar en la calle ahora está medio complicado, hay restricciones ¿cómo, cómo la están pensando eh, la campaña? No, mira nosotros Eh, en las calles eh, vamos a seguir estando, acompañando todos los procesos de lucha eh, de, de todos los sectores eh, a los que venimos acompañando, aunque no estamos en elecciones. O sea, eso es algo clásico en sí. nosotros. Pero bueno, ahora, por ejemplo, eh, hemos estado haciendo asambleas virtuales en todo el país, uh -huh. eh, en distintos lugares de la República Argentina, en Capital, eh, bueno, o, o partidos de Buenos Aires, y bueno, en Neuquén, en Córdoba, en otros lugares donde nos presentamos. Eh, siempre le decimos a la gente que si coincide con nuestras ideas, si tiene simpatía por por nuestras ideas eh, que comparta desde el facebook nuestras historias eh, que le dé me gusta eso suma este uh -huh. algoritmos y se pueden difundir mejor nuestras ideas eso es algo que este inclusive sacamos de nuestro bolsillo para para pagar sí. publicaciones de, de facebook y, y de y de otras redes instagram twitter bueno, cosas que este están al alcance al alcance para un sector y bueno, en, con otros sectores a los que ni siquiera les llega internet, es los los sectores que tenemos más complicados para para llegar, ¿no? Y que además por ahí están, qué sé yo, en el oeste, donde tenemos que costear de nuestros bolsillos para pagar la nafta y, y poder viajar, así que en eh, todo todo aquellas personas que simpaticen con nuestras ideas les decimos que se contacten a nuestros números a nuestros teléfonos siempre estamos atentos sobre todo este trabajadores trabajadoras mujeres y bueno jóvenes que viven día a día de esta precarización laboral claro eh, uno de los ejes de la campaña va a ser ese eh, que mencionaste recién la precarización laboral la desocupación que hay si sí, sí, no hay trabajos Nosotros este, planteamos eh, que se trabaje seis horas eh, durante cinco días a la semana, porque uh -huh. eso el planteo que tenemos es de reducir esa jornada laboral y repartir las horas de trabajo. Porque actualmente muchos de nosotros tenemos que trabajar muchas horas, hasta dos o tres cargos, en el caso de los docentes. Mm. Este, trabajamos mañana, tarde y noche. Eh, bueno, también lo he visto en el mundo del periodismo, ¿no? Cuando nos van a hacer una nota que viene sí. uno que es de un medio después del otro, entonces sí. uno le pregunta, ¿vos de, esta vez por cuál medio viniste? Mm. este La precarización es algo que vivimos día a día, ¿no? Mm. Eh, entonces, a partir de eso proponemos reducir la jornada laboral sin dejar de cobrar eh, y de exigir eh, el salario mínimo equivalente a la canasta familiar. Sí, eh, bueno, es un tema que se está debatiendo en el mundo ese, eh, el de sí, la sí, reducción. Sí, se está debatiendo sí. en el mundo y bueno... este Eh, tenemos noticias también que lo han presentado legisladores del Frente sí. de Todos, todavía exactamente no, no sabemos cómo es, pero nos no. da mucha desconfianza. Sobre todo con legisladores que han sido dirigentes gremiales, ¿no? Claro. Tenemos un encontronazo con todo lo que es la burocracia sindical, porque son cómplices de, de los gobiernos, este imagínate que... En todo lo que fue el, el gobierno de Macri casi no dijeron nada, este tuvimos que salir siempre nosotros desde abajo los trabajadores impulsando las luchas y e impulsando las comisiones internas, así que nos deja siempre toda la duda y la desconfianza. Claro. Eh, bien, Claudia, eh, seguramente charlaremos de acá al 12 de septiembre, que son las pasos nuevamente eh, para seguir difundiendo eh, el Frente de Izquierda. Eh, no sé si quedó algo que nos quieras decir. Eh, están los micrófonos de Kermés, por supuesto, eh, abiertos. No, que, eh, que impulsen esta campaña junto con nosotros, que nos ayuden este, a difundir las ideas. Eh, nuestras listas son todos este, candidatos trabajadores, son jóvenes, Eh estamos eh, como precandidatos a senadores, eh, además de mi persona, Gustavo Umbrongobius, que es de ATE, Andrea Datri, docente de la universidad, Juan Pumilla, militante por el medio ambiente, y como precandidatos a diputados, luciana González, que milita en ATE, uh -huh. Julia Baliani, ama de casa y, de y defensora por el derecho al aborto. Víctor Filipa, también docente, Verónica Catrufo, Nahuel Díaz, Marisa Pérez, que es una compañera trabajadora de salud. O sea que somos estamos en las calles y, y defendemos lo mismo que defiende cada uno de los trabajadores, trabajadoras. Por eso queremos ser tercera fuerza en el país. Gracias, Claudia. Que tenga buen día. Gracias a vos.